Reservada El hecho de que el coronavirus esté afectando a los países más del primer mundo afecta a todos, pero a los del primer mundo a los más globalizados en los que hay más viajes España, Reino Unido, Francia Italia, Estados Unidos no significa que no esté afectando a todo el mundo y también ...a los países más necesitados. En Clave Social también esta noche... ...en materia reservada. Con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno, muy buenas. Quería deciros una cosa sí. que he oído... ...que acabo uh, de oír en la entrevista. Una, un pequeño paréntesis y entramos. Eh, es que le he oído decir a... A, a de, Marta. Estaba dentro de un contexto. A Marta decía que eh, nos escuchaba en Google... ¿Nos escuchan? Dice, escuchan conversaciones aleatorias. Eso es, dice sí, aleatorias, ¿no? Eh, es que eso es gravísimo, aunque sean aleatorias que nos escuchen, ¿no? Sí, sí. Porque aleatorias fueron las conversaciones en mil, eh, grabadas al principio de la década de los 90 que acabaron con la dimisión del vicepresidente del gobierno, Arcille Sierra del ministro de Defensa y del director del... Es de, que aleatoriamente del... los eligieron a ellos. Claro dijeron, oye, que esto es... Eres muy mal pensado, Fernando. Muy mal pensado. No, no, pero es que ellos en su defensa, que además era cierto, decía, hemos grabado al rey, al gobierno, a los políticos, tal, dice, pero lo hemos hecho de una forma aleatoria, ¿no? Claro. No, no, de aleatoria. Eso es tan pecado, el que nos graben sin permiso es malísimo. Eso quiere decir que en vez de lunes a viernes le han grabado, pues un día le grabaron un lunes, otro día le grabaron un claro. El coronavirus, claro, bueno. el, el virus, lo que está afectando al mundo entero, también está afectando a los pueblos más necesitados, a los países más pobres. No tenemos que olvidarnos de ellos. Y por eso hoy aquí en materia reservada lo comentamos. El coronavirus afecta al planeta entero, al primer mundo y al tercer mundo. Se olvidaron de hacer el segundo mundo, pero bueno, eh, afecta a todos, ¿no? No, pero incluso de, básicamente de lo que vamos a, a hablar es eh, del cuarto mundo o del quinto mundo, ¿no? Vamos a hablar de los de, abandonados entre los abandonados. Es decir, que hay pobres en, en todas partes y, por desgracia, en España estamos sufriendo este problema de una forma eh, tremenda, ¿no? Pero hoy lo que vamos a hacer es, de alguna forma, vi, eh, viajar, acercarnos a los más vulnerables por el hecho de ser un pueblo que es absolutamente eh, vulnerable, ¿no? Eh, no solo porque son pobres, sino porque tienen unas condiciones de vida eh, muy e especiales. Y sobre todo, para aclararnos de lo que vamos a hablar, eh, eh, de, recordaría la canción esa que dice, ¿a quién le importan? No, pues eh, la, la gente que menos le importa en sus respectivos eh, lugares, tan poco les importa que eh, no aparecen ni siquiera en los informes de los servicios secretos De, de del mundo porque son pueblos que se la refanfinflan a, a todos y que muchos incluso estarían encantados de que eh, aprovechando que el coronavirus pasa por Valladolid a ver si se los cepillan a, a, a todos y, y estos pueblos dejan de darnos problemas por ejemplo los indígenas de Brasil que no gustan ni siquiera al presidente de ese país Sí, bueno, esto es absolutamente tremendo, ¿no? Eh, tú has mencionado antes una lista de, de países eh, a los cuales nos ha tocado de lleno, ¿no? Eh, Brasil ya ha conseguido empezar a, a superar a, a, a España y va a superar a otros a otros países porque en realidad ellos empezaron más tarde y, y, y bueno, ya sabéis. Eh, que tienen a Bolsonaro y Bolsonaro eh, sigue siendo negacionista. ¿no? Entonces, uh -huh. a estas alturas y con. Eh, cerca de 30.000 eh, muertos en el país que sigan negándolo eh, es tremendo hay que recordar que este hace esas cosas de, de que en pleno este mes de mayo hace unas semanas para demostrar que, que todo lo que decían era falso quiso hacer eh, organizar una, una barbacoa con más de mil invitados ¿no? desde pero bueno qué esto eh. es eh, cosa pero qué es lo que tiene eh, eh, Brasil y en general eh, eh, a, eh, América Latina, pues que tiene una serie de, de pueblos, que son los pueblos eh, amerindios, que son los, los habitantes originarios del continente americano, pero que son eh, gente, son pueblos que están absolutamente eh, abandonados, de los cuales eh, se pasan de ellos y pasan de ellos eh, muchos. ¿no? Aquí cuando estamos hablando de, de pasar la, la pandemia hablamos de ¡Ay, ah, el gran problema de estar encerrados en casa! Eh, pero bueno, la gente tiene que teletrabajar, ¿no? Esto es un poco mentalidad que, de, del país avanzado. Sin embargo, de, de lo que vamos a hablar es de, de, de unos pueblos que viven aislados y de, de unos pueblos que son eh, carnaza para eh, cualquier tipo de enfermedad, para cualquier tipo de epidemias que ya ha habido, ¿eh? Y que estos pueblos en, en pandemias anteriores eh, la, la sufrieron mucho, ¿no? Pero hay unos eh, indicadores, eh, que si os parece os, lo, os los digo, claro. no, ¿no? Que vienen a, a demostrar eh, por qué es, estos pueblos eh, son especialmente mmm, vulnerables, ¿no? El primero son las enfermedades. Aquí tenemos población... Eh, que eh, han dicho estos son más vulnerables, hay que protegerlos más, aparte de la edad, digamos, es que eso es general, eh, son los que tienen determinadas enfermedades. Bueno, pues los pueblos amerindios, los pueblos eh, primigenios, eh, tienen, por ejemplo, eh, que la gente no lo sabe, yo tampoco lo sabía, ¿no? Por ejemplo, tienen eh, que el, un porcentaje muy elevado, cercano al 50%, de más de 35 años, tienen eh, diabetes. Eh, sigue habiendo tuberculosis, sigue habiendo paludismo, VIH. Eh, luego tienen problemas como la desnutrición, ¿no? O de enfermedades respiratorias, eh, mortalidad infantil. Es decir, tienen una serie, un cuadro de enfermedades que si eh, se permite que entren eh, a, ahí el coronavirus y que ha, ha entrado y que les ha ido pillando, pero la verdad es que es eh, grave. Lo único que pasa es que, eh, pues eso, lo que tienen es que... Eh, el Gobierno, por ejemplo, en el caso de Brasil, pero también en el de otros países donde ahí están estos pueblos primigenios hay, hay un eh, racismo histórico, hay un desprecio ¿no? porque como son indios o son les podemos llamar de muchas formas, pues no consideramos que, que su falta, por ejemplo, de saneamientos o de agua uh -huh. potable, es decir nosotros que están dándonos la paliza De lavarse la mano, que, lavarse las manos. Hay que lavarse las manos, ya no digo lo de los geles, imaginaros que haya geles allí, ¿no? El problema es que no hay agua potable. Claro. <ríe> que, que, y, y luego hay eh, otros problemas como, aquí hemos tenido la suerte de que nuestro gobierno y otros gobiernos eh, dan ayudas sociales, porque claro, si, si a, a estos pueblos los aíslas, si no les permites vender su eh, artesanía o vender las castañas, hongo chocolate, lo que, lo que que de lo que vivan... Eh, Aquello es dramático, es decir, que, que aquí no puedes decretar una cuarentena en, en estos pueblos, porque en realidad si decretas la cuarentena, eh, ¿de qué viven? No es, es es que no es allí no les mandan productos, allí hay, digamos, un, un intercambio, porque claro, hay una debilidad todavía eh, que acrecienta esto de una forma más importante, ¿no? Y es eh, el lugar geográfico donde viven. Es que, es que vienen eh, remotas hacen que, que la que la, la asistencia médica que ya es escasa no pueda que no pueda llegar con cierta eh, facilidad no estamos hablando de, de los parias de la tierra. Los indígenas de Brasil, además, eh, también tienen unos eh, aspectos eh, culturales y espirituales importantes eh, a señalar, unos aspectos eh, que, eh, bueno, pues eh, en esta pandemia, en este confinamiento, para nosotros, para ellos no existe, aunque la afección existe también, por supuesto, eh, pues es eh, también importante la existencia de estos eh, rituales eh, que tienen, rituales funerarios, rituales eh, de distancia social, que tienen, bueno, también son importantes destacarlos en esta circunstancia. Sí, y porque eh, claro, cuando hablamos, y acabo de, de, de mencionarlo, del tema racista, es verdad que cuando te metes un poco, como yo, yo he estado eh, haciendo eh, para saber, digamos, cuáles son las características de este pueblo, es verdad que cada pueblo tiene sus características y hay pueblos que tienen una espiritualidad que tienen una cultura, que es una cultura especial que a nosotros nos puede parecer de, de ancestros, que nos puede parecer de, de, de viejos, eh, que, que van mucho más allá de, de lo que nosotros hemos vivido cuando éramos pequeños y veíamos las costumbres que tenían nuestros abuelos, eh, cómo rezaban o cómo, eh, coge, no sé, hábitos que tenían, ¿no? Y que nos no chocaba, ¿no? Bueno, pues estos son hábitos todavía mucho más antiguos. Y yo me he encontrado con, con dos ejemplos que a mí me han impactado. ¿no? Uno de ellos es a, hablando del, del, de, la, de la percepción especial que tienen de, de la muerte y, y que no tiene nada que ver con la que tenemos nosotros y con la que tienen en su alrededor. Y eso hace que eh, se produzcan graves problemas con estos pueblos. El, el caso ocurrió con, con la muerte de un adolescente por el, el coronavirus Eh, bueno pues eh, eh, lo que pasa es que eh, en, en estos casos ellos viven aislados y a veces la, las muertes se producen pues a montones de, de kilómetros de distancia ¿no? entonces claro el joven eh, murió el adolescente y lo que y, bueno pues eh, lo enterraron pues, algo que parece normal ¿no? pues debieron pasar un día dos días yo que sé, lo, lo enterraran pero lo enterraron y ahí sí cometieron un error obviamente. Eh, un primer error, que fue no avisar a los padres de que de que le iban a enterrar, sabían que le habían que había muerto, pero no que la había entonces estos decidieron recurrir a los tribunales, fijaros, llevaron el caso a los tribunales, ¿por qué? porque eh, este chico pertenecía al pueblo Yanomami el pueblo Yanomami es un pueblo que tiene unos Unos 20.000 eh, personas que están desperdigados por la selva tropical en andes eh, absolutamente se, separadas. La mayor parte están en Venezuela, otra parte están en, en Brasil. ¿no? Bueno, pues ellos no, eh, no están eh, eh, a favor del enterramiento. ¿sí? Es decir, ellos no consideran que esa persona, una persona muerta, cualquiera de ellos, no tienen que enterrarla. Es decir, porque eh, lo, lo que tienen que hacer es incinerarla y además. Para que eso valga, tiene que ser unos eh, chamanes del, del pueblo los que lleven a cabo ese eh, enterramiento. Porque si no se hace esa incineración, porque si no se, se hace así, de esa forma, eh, bueno, pues el cuerpo, en realidad, eh, el alma, más que el cuerpo, eh, se queda flotando en, es, eh, en, en este mundo. Y no hay forma de que realmente esa persona descanse. Y al no descansar, genera el temor a que coja y se lleve a otras personas de su familia y mueran por culpa de que él no ha sido eh, incinerado. Y esto provocó un enorme escándalo y un enorme enfrentamiento con, con, con este pueblo. ¿no? ¿No os parece absolutamente alucinante? Desde luego que sí. Es que tienen que respetar las creencias de, de la gente, o por lo menos tenerlas eh, culturalmente en cuenta. No, porque tiene, además es que está muy, es una cosa que está muy arraigada, como por ejemplo el tema de la distancia social. Uh -huh. La distancia social es un término que yo hace tres o cuatro meses... Que no le dan el mismo ¿no? valor que hay que nosotros ahora. Claro. Es, es que a nosotros dicen... completamente distinta. Ahora lo hacemos un poco para escondernos en del virus, pero ellos no lo hacen por eso. Claro, porque además eh, yo no sé lo que vosotros pensáis. yo eh, eh, Ahora me hablan de distancia social y digo dos metros. Sí. ¿No? hay que alejarse y vas por los por los bares fantásticos de, de tu ciudad y dices no tienen distancia social porque como no mide dos metros bueno pues para estos pueblos en concreto este, esta historia que os cuento ha pasado en, en otro pueblo indígena los wari que también le llaman que nova y en, en rondonia ¿no? entonces eh, ellos dicen que el, lo de lo de la distancia social eh, ellos no lo aceptan Porque ellos consideran que los cuerpos continúan comunicándose, incluso aunque no haya eh, contacto directo entre ellos, ¿no? Y, de hecho, eh, por ejemplo, cuando hubo epidemias en los años 50, en los años 60, pues, de, de gripe y de neumonía, que se provocaron montones de, de muertos, eh, los bari consideraban que, eh, que, claro, al no poderse acercar al, al paciente que tenía eh, el, el virus, Eh, si no se acercaban ya no eh, no, no digo eh, había que tocarle es decir porque eh, ese paciente eh, al estar abandonado ellos consideraban que los espíritus se llevaban más rápidamente a a al, al familiar al amigo al mundo de los muertos porque no tenía ese contacto porque no podían la distancia social era un, como un abandono de las personas que estaban enfermas Y entonces, eh, claro, estaban eh, eh, decían, es que los espíritus eh, eh, se molestan porque los vivos no cuidan a, a, a sus familiares por culpa de esa distancia, claro, por, por culpa de esa distancia para no contag contagiarse. Entonces, claro, sus creencias en, en, en estos casos, pues claro, van un poco contra la ciencia, pero es que es, que es complicado, ¿no? Es decir, ¿qué haces en estos casos, no? No sé, eh, dice una de nuestras oyentes con Almodía Rosaventos en La Dulce Pena, nos dice que es eh, la primera vez en esta pandemia que un medio de comunicación se acuerda de los eh, pueblos originarios eh, de América. Gracias. Eh, gracias, Fernando, porque tienen voz eh, todos. Eh, ha estado confinado 3.000, 4.000 millones eh, de personas. Eso quiere decir que hay la mitad de la tierra que tiene otras creencias, una vida completamente diferente, que no tiene acceso a la tecnología y que es importante que nos tenemos que acordar de ellos e informar. Y lo estás haciendo tú, Fernando, esta noche, eh, acercando un poco lo que ellos están pasando porque lo estamos pasando absolutamente todos. La pandemia es mundial y esta pandemia ha sido mundial. Está siendo mundial, ¿verdad? Sí, quiero decir. Mmm yo lo entiendo que, que el, eh, los principios sanitarios deben eh, eh, estar por encima de, de todo, ¿no? que decir pues, eh, porque, porque salvan vidas ¿no? pero yo también entiendo a la gente ¿no? y, y, y claro y eh, estamos hablando de, de, de venezuela estamos hablando de, de brasil de, este, de esta gente que son abandonados en todos los países ¿eh? es decir que no les hacen caso porque piensan que, que son puf, Eh, están pasados de moda completamente P pero por ejemplo nos encontramos en, en Colombia, ¿no? en Colombia imaginaros eh, los pueblos indígenas de los que se habla poquísimo uh -huh. eh, porque son absolutamente minoritarios y además como han estado eh, Colombia lleva años en un conflicto armado que ha, ha sido con, en la guerra con la FARC ha sido absolutamente tremenda pues eh, ¿con qué nos encontramos? con unos pueblos con unas condiciones de salud De, la, de narices con una desnutrición y con algo que es muy importante que es que la gente no existe atención sanitaria yo entiendo que es muy complicado ¿no? pero al no existir asistencia sanitaria al no existir hospitales cercanos es algo absolutamente preocupante en, en, en todas estas cosas sobre todo cuando hay determinados países que no parecen eh, estar muy preocupados Eh, por esto el propio eh, gobierno de Colombia o, o el caso de la Guayana francesa, por ejemplo del que, solo contaros un detalle que eh, eh, los eh, médicos que se mueven eh, de, de atención primaria por, por los distintos mm, lugares perdidos de, de, de allí eh, carecen de teléfonos y por lo tanto teléfonos satélites, con lo cual cuando encuentran eh, alguien que tiene una enfermedad infecciosa como que no, no hay forma de, de, de avisar se tardan días, se tardan cosas ¿no? y aquí ya hemos aprendido la importancia de detectar los casos para evitar los contagios y todas esas cosas y sin embargo hay pueblos absolutamente eh, eh, perdidos que, o pueblos que la mayor parte de estos que no tienen cobertura sanitaria que bah, es absolutamente tremendo Pero el problema de esta gente es que por un lado dices Bueno, pues el estar aislados les puede hasta beneficiar, ¿no? Porque no están en contacto con alguien que les pueda estar contagiando. El problema deriva cuando, por lo que sea, por su economía, por sus necesidades, porque se tienen que acercar para poder, yo qué sé, eh, ganar algo de dinero para coger alimentos. O sea, un mínimo contacto. En cuanto entren con alguien que les contagia, ahí ya es cuando están totalmente desamparados de la mano de Dios En el aspecto que tú dices de sanitario, en el aspecto que eh, no pueden tener incluso acceso a comer nada, con lo cual, eh, y si encima se les da de lado en cuanto a su cultura y sus rituales, pues es que mmm, se quedan totalmente eh, a la suerte para estar muriendo ahí abandonados y solos. Sí, efectivamente. En, yo he visto en, en muchos países eh, de estos perdidos, ¿no?, eh, donde hay indígenas que están perdidos, eh, metidos en aldeas rurales, eh, a, a las cuales eh, muchas veces es, hay, hay que llegar andando. que es verdad que se, han, pues, se ha decidido aislarse o se les ha recomendado y ellos han, han aceptado esa que a veces han llegado las infecciones pues por el médico que, que iba a, a, a visitarle el problema, es que esto ha generado algo eh, curioso, ¿no? Y es que cuando se han decretado en estos pueblos el aislamiento, eh, parte de esa población estaba, por ejemplo, en las ciudades. Estaban en las ciudades porque no todos los pueblos, eh, los habitantes de los indígenas, viven en, eh, en, la, en, la, en sus aldeas, sino a lo, muchos, necesariamente se van a vivir a las ciudades o van allí a vender sus productos. Y entonces a muchos de ellos les ha pillado esto, en eh, estos aislamientos en, en ciudades. Y aquí ya han sido el colmo de la eh, invisibilización. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque si ya de por sí eh, los indígenas están olvidados en sus pueblos, Si sí, hay indígenas en las ciudades, pues ni os cuento, estaba eh, absolutamente eh, abandonados, o sea, además es gente que, eh, que vive al, al, al ras que, que viven en, en grandes se meten en muchos pisos ¿no? y que eh, y claro si tú dices antes de entrar eh, de volver a mi pueblo, tengo que guardar un aislamiento, que es lo que les decían en algunos de estos países, pues claro. ¿dónde pasaba ese aislamiento? Si es que la gente es tan absolutamente pobre de que, que, eh, que no podía, ¿no? Es decir, que al final es verdad que los pueblos se han aislado, pero, pero eso ha provocado eh, más problemas. Y otro de los problemas es ese que decía antes, ¿no? Que al aislarse el problema es eh, que no pueden vivir, no tienen de qué vivir. Uno de los eh, uno de los países más poblados en el mundo en donde el coronavirus ha hecho estragos está haciéndolos es importante que nos acordemos eh, de ellos es importante que nos acordemos en eh, del caso 1.500 millones eh, de habitantes en la India Fernando sí eh, eh, es que no, no, eh, no he querido dejar de, de hacer algunas citas fuera de, de América Latina porque el problema es... Eh, además, lo has dibujado tú mejor que, que, que, que la definición que yo iba a, a darlo. El problema de los pobres de India. El problema de, de, eh, de la gente que vive en, barrica, en barriadas marginales, ¿no? Que, que proliferan al lado de todas las grandes eh, ciudades. Ellos le llaman los slums. Bueno, pues es el hacinamiento. Es decir, tú no puedes decir que guarde a nadie la distancia social si viven hacinados en unas condiciones insolubles totalmente, que viven mal, no peor, que ya eh, sin necesidad de, de coronavirus mueren de enfermedades de todo tipo, ay, ay. que viven en unas condiciones precarias de por sí, es decir, de, de morirse de hambre, de vivir en, la, en, esa, eh, en esas condiciones que, que, que muchos eh, vimos Y que tú adquirió en cierta notoriedad gracias a la madre Teresa de Calcuta uh -huh. y, a, y a misioneros y a, y que, que han ido ahí y que han podido dar visibilidad a los más pobres condiciones que, insalubres totalmente totalmente y que bueno y que muchas de estas personas en realidad son trabajadores eh, temporales que encuentran un trabajo aquí un, unos días allá si tú cierras esas cosas si tú no permites a la gente eso. Eh, eh, es que se es que se mueren es que no comen todos los días y, y ese hacinamiento es, es todo lo, lo, lo que haces para eh, contagiar unos a otros yo creo que en países lo digo sin tener datos vale es una creencia eh, no fundamental en datos pero yo estoy seguro que en todos estos países eh, el número de muertos no se contabiliza claro que no No se contabiliza eh, por... en nada, se va a contabilizar en esto también. Bueno. Eh, claro, decir que... Lo que eh... nos vamos a enterar en los próximos meses, años, en decenios, la información va a ser permanente, pero nos vamos a dar cuenta de que esto ha afectado y que está afectando a sitios que no, no, no nos podemos imaginar. Y no nos lo podemos imaginar, porque allá donde no hay eh, un eh, periodista con derecho a, a informar y en contra a, al, de controlar al, al gobierno, pues eh, no hay nada eh, que hacer. Entonces, es obvio que en el, el dibujo que estamos haciendo, si tú metes eh, pequeños, eh, pequeños virus de este cabrón que nos está atosigando, lo metes ahí, es que el, la capacidad de contagio la capacidad de todo es absolutamente tremenda, y como no hay reacción como no hay esa capacidad eh, aquí con las sucis y tal, que lo hemos pasado fatal, y, y allí es que, ahí, que eso oh, es ciencia es, ficción para algunos <risa> claro, claro en, que... en el estado de de, de los pueblos eh, amerindios, allí en el, en el Amazonas Hay o, o, hospitales en la capital. Y digo hospitales, pero que, que bueno, que es que no, no, no dan para, para para nada. Imagínate en India, es decir, que de repente se pasen estas cosas. O, por ejemplo, que, que también eh, me gustaría mencionarlo antes de que se nos vaya el tiempo, en África. Sí, es verdad. En África he leído sí, sí. Una, unas declaraciones de de, de un... Eh, de un misionero de Manos Unidas, que decía, se preguntaba, eh, ¿qué habría pasado en Sierra Leona? Lo decía, eh, que, que el director de Caritas Fritown decía, ¿qué habría pasado si el coronavirus hubiera comenzado en África? Uh -huh. Aquello habría sido, vamos, aparte de, de que nuestro racismo se habría disparado, pues ya ni, ni, ni os cuento. Pero es que en África el problema es absolut, es similar al de la India. El problema no es eh, el de un grupo más o menos pobre, el problema es de toda la población. Porque ahí toda la población tiene, tiene esas características, ¿no? Y en África, ¿qué hay? Pues muy pocos hospitales. Es decir, no hay seguridad social. Eh, las medicinas esenciales de habitual no están al alcance de, la, de casi toda la población, ¿no? Eh, Es la, lo que os he dicho antes de la falta de agua es que no para lavarse es para beber de, las medidas higiénicas bueno es que me da vergüenza re, no lo voy a explicar, el hacinamiento, la malnutrición el, los desequilibrios alimenticios es que ahí llega el virus y ahí que te, que, que, que, que te machaca pero es que en Sierra Leona por poner solo un ejemplo de África el problema no solamente es el virus porque allí la incidencia no ha sido alta es decir, no, hasta ahora, al menos de lo que se sabe, los datos oficiales eh, que los estuve mirando ayer, no han sido eh, alta ahora bien, el problema ¿sabéis cuál es? que el problema es que cuando se toman estas medidas, cuando existen todos estos problemas, lo que eh, se genera es que se dispara el coste de la vida y claro, cuando hablamos de que se dispara el coste de la vida, no es que nos suban los los eh, los pantalones de 30 euros a 50 euros no lo que se dispara es el precio de la leche, mm. de la del pan, del agua. Es que, es que y la, y la, gente al final, si no muere de coronavirus, muere de hambre. Exacto. Es que es tremendo, ¿no? Eh, fíjate, yo estaba, estuve repasando una serie de cosas eh, sobre África, sobre cómo puede ser el futuro, cómo está afectando la pandemia. Evidente, Bueno, efectivamente, como decías, los datos aparentes de fallecimientos y de afección no es tan terrible como en el llamado primer mundo. Pero sí que el hecho, por ejemplo, del cierre de las fronteras en muchos países están provocando una subida de precios de productos básicos necesarios para comer, para alimentarse del 100, del 200%. Están sufriendo un IPC terrible en algunos países y los... Minerales que utilizamos en el primer mundo, que vamos a utilizar más porque va a cambiar los hábitos, se encuentran fundamentalmente en países de África. Casualmente, en los mismos eh, lugares y son las mismas minas que hemos hablado en alguna ocasión en la región de Kibu, en Congo. Bueno, pues esa región está sufriendo muchísimo porque no pueden exportar a Ecolta, porque los eh, precios están subiendo muchísimo y porque se están enfrentando a un futuro que cuando se abran las fronteras va a ser todavía más terrible que en la actualidad. Eh, o sea que lo que espera todavía con, con esto. Tiene muchísimos prismas eh, para ver el problema en el que estamos y que va a estar la humanidad durante muchos, no años, sino decenios. Eh. Sí, sí, sí, sí. sí, Esto es... Yo me he encontrado... Porque este es un tema en el que eh, eh, he entrado eh, con muchos eh, agujeros y eh, sin saber muchas cosas. Y, y, bueno, es que me he encontrado con pandemias de las que yo ni sabía ni conocía o que no recordaba y que, eh, claro, que a lo mejor no habían tenido una cierta trascendencia, pero cuando estamos hablando de los pobres, pero estamos hablando de los pobres de, de este tipo que decimos, es decir, no, no, sola, no del que tiene hambre, sino del que no tiene acceso a médicos, del que no tiene acceso al agua, del que no tiene acceso a... a, a al azúcar, del que no del que eh, lo es en habitual, el que no no se pone enfermo y se muere porque no tiene de esto. Bueno, eh, esto siempre ha provocado en todas estas eh, poblaciones, o en África, o en, o en países de Asia, o entre los grupos más desfavorecidos de América Latina, siempre ya hay historia de que cada vez que llega esto se cargan a lo mejor a la mitad de la población, sí, sí. a la mitad de los pueblos, y cada vez los pueblos son más pequeños y dices mmm, son mal, luego van perdiendo población o esto pero es que el impacto es tremendo en América Latina esto que se mide y entonces dicen, bueno, es que se cargó al 30% de la población o, es tremendo, lo único es que no lo sabemos es lo que digo, es decir ¿Realmente lo vamos a saber? Ojalá lo sepamos. Lo malo de esto Pero... es que es, es, es, es eso, es la ignorancia es que les da absolutamente lo mismo, no ponen remedio. Están indefensos.